Soliloquios de un cajero de supermercado. Lo terrible de esta humedad es que, en algún sentido, no solo me afecta en un plano personal, porque me queda cada vez peor el pelo, sino que también afecta a los demás clientes que vienen, que se empiezan a vestir de una manera muy extraña, ¿no? Algunos no registran la humedad y siguen viniendo como si estuviese haciendo calor. Otros, como yo, piensan que debido a que hay humedad. <coughs> Ah, también v e n t o n c e s Uno no se tendría que abrigar ni dar por el estilo. Y después terminan, como yo, difónicos, tanto en la voz real como en la voz mental. Y al mismo tiempo afecta la manera en la cual el cliente te trata. Porque el cliente, a ver, entendamos esto: el cliente se modifica en función de las características del clima. Si un cliente viene y vos notas que está contento, alegre, feliz, ya sabes de movida que afuera. Hace un lindo calorcito, hace un calor como de primavera, y la gente, qué sé yo, recorre más las plazas, ve más la naturaleza, etc. Cuando hace mucha humedad, la gente está molesta, la gente te mira mal,、eh, reclama precios, revisa bien todas las cosas que compra, revisa los precios por, por, por la cantidad、eh, en un sentido mayor. O sea, no te dice, ah, esto vale 33 pesos, te dice, el kilo de este producto vale 100. Mientras que el giro de este otro producto vale 120, ¿por qué lo cobran de tal manera? Una barbaridad. O sea, es un cliente más que esquilloso el cliente que está afectado por la humedad. En cambio, yo, que generalmente estoy muy, muy, muy, muy afectado casi siempre, por todo lo que tenga que ver con el frío, con las bajas temperaturas y demás, soy una persona que frente a la humedad no sabe qué hacer. Prefiere quizás el invierno. Está bien, me quedo difónico, me quedo con la mente un poquito tocada, pensando que siempre es invierno. Pero igual, igual hay algo, hay algo que tiene el invierno que a mí me puede, querido. A mí me puede esta cosa de pensar que quizás me puedo quedar todo el día dentro de casa sin hacer nada, faltar al trabajo, decir que conviene comprarme una bufanda nueva, estrenar algún suéter. Hacérmelo porque te digo que estoy empezando a tejer, y la verdad que estoy imparable. Sin embargo, sin embargo, no hace frío, sin embargo, hace este calor medio raro.、Y、todavía estamos en agosto y yo con esta voz y el cliente, el cliente con esa cara de humedad. Mira, me encantaría, pero no voy a atenderte porque además de tener la voz bastante tomada, me doy cuenta de que vos. Estás creyendo que afuera hay mucha humedad. Y la verdad, aquí adentro, en mi caja, hace frío, negrito. Cuídate, hay que pasar el invierno.